El principio del fin Acevedo y Aquino Aquino y Acevedo Viernes de 22 a 24 Por Nacional Rock FM 93.7 Radio de Rock Me vas a ver disculpar, Julián Eneshuac, pero...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 A ver, Walter Nelson. ¿Walter Nelson? No es uruguayo. No es uruguayo. Usted ya lo, lo aseguro que lo. lo, lo, lo... Y no lo solo no es uruguayo, sino que no es Walter Nelson. No, ¿Cómo que no es Walter Nelson? <risas> Walter Nelson, <risa> esto me lo dijo un uruguayo en su Pero Slecto, en el grupo que... Clarín con la identidad tienen un problema terrible. <risa> eh, quiero que sepa, señora, que yo no comparto las palabras del señor Francisco aquí, ¿no? porque escucha por internet, por aire, no está escuchando. Totalmente. Es otro Julián Ellens, está en Radio Nacional. <risa>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 Amandote, amandote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amandote, amandote, amandote. Algún día verás, voy a morir. Amandote. Amandote, amandote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amandote, amandote, amandote. Algún día... algún día verás que me voy a morir. Amandote, amandote, amandote, algún día sabrás lo que ha sido vivir.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 Amandote amandote, amandote, amandote, amandote algún día sabrás lo que ha sido vivir amandote, amandote, amandote, amandote, amandote algún día verás que me voy a morir Amandote, amandote, amandote, amandote ah, Amandote, pues sí que me dijo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 Montaron en Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Wie la de aunque te muerda leven? dolor No esperes nunca de mano, ni una ayuda, ni de favor Wat is las pilas de todos los timbres que vos de de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 No está nada librado al azar De falso uruguayismo Yerba secándose al sol Rock Poesía Tango Nenas Todo Los Piojos La versión del tango gira gira. El principio del fin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 Con mi novio y un amigo. ¿Y están los tres ahí que ya entraron? Este, no no estamos, sé qué. Estamos acá afuera. ¿Y son, <ríe> ¿Y son los únicos que están? Creo que hay un par de personas más, pero parece que todos sabían <ríe> que empezaba muchísimo más tarde. ¿Y, y, ¿Y cómo se mata la espera? Charlando. Acá. Ah. Bueno, pero ¿me, ¿me pasás a, a tu pareja, por favor? Dale, bueno. dale, y te pasó. Chao, chao. Chao.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 Si ya logran terminar, hablaremos con algún miembro de Compañero Alma. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. 937 Nacional 97 Nacional Rock. FM Nacional Rock.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 Yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra. Así que... Así que... El principio del fin. Rock. El principio del fin ¿Qué escuchábamos? Para mí este es uno de los hits del año eh. no, no sé si eh, Será uno de los hits Que llenan estadios Ni que figuren en la lista de los 10 mejores de 2010, pero en mi lista personal, esto es eh, un hit. Se llama Hernández. No sé si es la banda o el muchacho. Es ficción, se llama el disco. Y Vamos a Allá, ese es el nombre del tema. Vamos a Allá. Sí, eh, post-punk bailable. Y creo que los invitados de, este, de esta jornada, de esta noche.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 mal escrito y lo corregí en una computadora y ahora me doy cuenta que en realidad no está mal escrito. El nombre de la canción es el festejo. Fe no, no, es no, no, no, no, no, no, no, está mal escrito. <risa> está mal escrito. Un está error mal escrito. De, de, de, Pero de ahora pasó a llamarse así. O sea, es una fe de ratas de una fe de ratas lo que están haciendo. No, claro, no somos tan <risa> Eh, pasó eso, está bien, sí, está bien, está bien, está está bien sí, está re. Uy, qué lindo, mira cómo quedó la foto, sí, bien, bárbaro, uy, me encanta, vamos, vamos, vamos, vamos. y que quedó con el error y salió con el error. Ya tiene un cantito, los seguidores de Bioelástico piden, solo te pido que cantes el frestrejo. No, cuando todavía salió, no. Cuando salió el disco era como bien. También está más, hay, hay otro error, ya lo estucha Yo soy Justo y. Acá está. ¿Vos sos Schuster? Tendría que decirlo. Y dice Stutcher. ¿Stutcher en todas las canciones? Claro, claro. En todas. Menos en el festejo, justamente. No. Me gusta más Stutcher <risa> igual, ¿eh? Stutcher. Sí, sí, Stutcher. la cartuchera. <risa> Schuster, hay varios. En cambio, Stutcher, sos único en el mundo. Hay célebres sí. Schuster incluso, futbolistas. Hay uno, ¿no? Hay uno, ¿no? Había uno Pero que era Schuster, sí. jugaba la Lanús. Pues sí, eh, eh, el Chucho Schurrer. El, el, el, Schurrer, el, Schurrer, el Schurrer, Schurrer, sí, Schurrer. Estaba. te estaba. Me acuerdo que <risa> Pero Schuster eh, también había otro Bueno, eh, Justers ¿no? académicos, hay Felix Juster. Eh, comida. En la zona sur tiene camionetas, hacen catering. Juster. una confitería, sí. una panadería, confitería. Que... Ya está. Y bueno, Juster. tendrás que cambiarlo a Stutcher. Es, sí. eh, tu, ya tu marca registrada. Seudónimo. Es un seudónimo para, para, para presentarse, Mira claro. Que como, el el seudónimo es el, el pseudónimo, y un pseudónimo tú sabes de, de, de, que no error, de que no hay error. Claro, como que no, esto es... No, no, no. Todo bien. Todo con, pensado. Con R, sí. era premeditado era premeditado se acercan un poquito más a, porque ah, parece que como si está. se quisieran sí. amúchense viva elástico es la banda invitada el día de la fecha en la emisión del principio del fin eh, este disco vino acompañado con un mensaje muy particular sí que yo no sé si ellos eh, en realidad saben que vino con ese mensaje eh, ya, usted ya sabe que vino no sabíamos con... porque lo ah porque lo vieron acá los demás lo pueden ver claro eh... Ah, pero no son autores intelectuales No, pero compartimos Con, con nuestro, nuestro manager con los, Agente con musical del sello. Léalo, por favor, usted Julián Perfecto, eh, abro comillas Para que quede claro que yo No tengo nada que ver con este mensaje Y que si la gente de este sello Quiere sobornarme Mis bolsillos están abiertos Pero dice La dictadura de Popart se tiene que acabar Confiamos en tu criterio ¿Cómo no invitar a una banda que manda un disco con este mensaje? Chau. O sea, como estrategia de marketing no, es brillante. Lo, no, ¿cómo no? ¿Cómo ¿cómo bueno, típico? sí. Uh, sí, por ahí, por ahí funciona. No sé, preguntémosle. ¿eh? ¿Le, le funciona como estrategia de marketing. A ver, es de, de, de, de, de la estrategia antimonopólica de lo que es la elección de, de, de los artistas y la música. Ah. De ser independientes. Claro, y, o sea, verdaderamente... sabemos que hay ciertos sellos que están editando ciertas bandas por correspondencia y y ya no hay como un gran valor estético, porque hasta hay bandas de rock chabón, no sé, como una cosa, como una ensalada de frutas, y la verdad que prefiero revalorizar completamente mi arte, y nada, ponerle un poco de, de valentía personal, y nada, y vamos a agarrar y tratar de hacer la nuestra, que es un poco más valioso que, que querer meterse directamente con, una, con una, una productora grosa, que bueno, que nada, que no termina de dándole un gran espíritu a tu, a tu música. Ustedes hablan de, de, de rock chabón, pero en alguna entrevista se hacían cargo de un género que yo, por lo menos, no conocía, que es pop chabón. No, no era pop así. Barrial. No pop barrial. Ah, pop barrial, ahí está. No, el periodista encaró por ese lado, hablamos de, de, que, de que nosotros vivimos en barrios y, y directamente se catalogó como somos pop barrial. Ah, <risa> ya está. Una vez que si está yo. impreso, claro. tienen que hacerse cargo... Y además, de sus ¿Cuál? falsos apellidos, de sus falsos títulos de temas y también de sus falsos géneros. Esto es una claro. mentira, <risa> Esto es una no, mentira. La realidad es que no, no queremos encasillarnos en nada, entonces si es como que esa es la. ¿Hay, hay algo vinculado a bioelástico que no incluya una fe de ratas o está todo mal publicado, mal impreso? Y no, hay no que haces... hacerse cargo de muchas cosas. ¿No? Sí, sí, pues, sí, no estamos cargo. diciendo que los demás siempre como no, lo no. se equivocan. Es Pero que... está bien, eso el... el... de dejarlo sí, sí. Al, al criterio de la gente es como que. eso ya lo terminas cerrando vos. O sea, tienen la postura de Karina Angelina. Que si no, te dicen, lo dejo a tu criterio. No no no, no, no, no, la banda tiene. Para nada. No, pero en el sentido de que cuando vamos a tocar, o sea, vos, vos ves un, una, un show y o sea, nosotros nos vamos a, a levantar una bandera de esto, es pop barrial o algo así. Es como que. Claro. Anda a ver la banda y si te gusta, seguís viéndonos. ¿Adrobe <risa> ah, Sound tampoco? Nada. No, a mí me gusta mucho el género. Eh, no sé, sí, me gusta pero, muchísimo. Pero no. Emisor, las bandas que, que, que pertenecen a ese estilo. Ese género, es un género, hay que decirle género, no sé si. Hay una cabellera, me parece, muy a drogue sound. Yo veo un peinado y digo, podría ser tranquilamente un Julián de la Pavolera de Victoria y eh, No sé, ahora Juli tiene el pelo rapado, creo, cortito. ¿Se cortó el pelo? Eh. Se cortó el pelo, pero cantante perdió la Victoria identidad. Victoria, Victoria Mill tenía recortito, así, pero sí. Ya no me gusta más la banda. Oh, no, <risa> Era su cabellera lo que te Yo buscaba. creo que me parezco más el, el, con el pelo Juanes que a. <risa> con un pelo planchado podría ser, ¿eh? Pero viste la humedad de hoy, se, te, se te está engañando, ¿eh? No es siempre así. No es siempre, siempre así. Sí, sí. Viene... Música, música y estilismo, una nueva sección dentro del principio del film. Exacto, sí, sí. Podría ser. Dice, diga que es radio, porque si no... Lo del, es, de, es difícil describir escribir, este, peinados y moda por radio. Busquen en internet. Sí, yo pues también. No tenemos cámara de fotos para registrar estos momentos tan lindos pero que estamos viviendo con la gente de Viva Elástico <risa> en el principio del fin. Eh, una banda que un poco hablábamos antes, eh, o ya no me acuerdo si adentro o afuera al aire, con sede en Long en pero tampoco todos, de, todos del sur. Hay uno que está ahora acá, eh, que son... ¿Tienen, ¿Tienen un origen en el barrio y en un colegio, en una amistad o, o surge a partir de intereses musicales y otra cosa? No, surge en realidad de, de, en principio y muy en principio de una amistad. De, de, yo era compañero de Alejandro en el secundario y como que se empezó a gestar eh, algunos intereses en común y, y bueno, estamos... Música, música, no. Estaba hablando como plataforma política, te digo, que eh. me me <risa> me salió. Más, más que la música después, qué sé yo. En un principio fue la música realmente lo que, lo que nos unió, como a cualquier adolescente que escucha un género musical diferente a, a, a, a, a, a lo que es habitual. ¿Qué escuchaban en ese, que en ese momento? En ese momento no todo el mundo le gustaba. Claro, me encanta decirlo porque eran las bandas copadas, estaban buenas, y, buenas y era sí. re difícil como... Encontrar a alguien que comparta con vos. Nos gustaba mucho, no sé, Kula Shaker. ¿Kula Shaker? Una banda que. ¿Cuántos discos sacó? ¿Dos o tres? ¿Y eso, eso, tiene muchos eh, singles, te, discos de cuatro o cinco temas. Existe todavía. Es más, Existe. si no me equivoco, tiene hecho, un disco el, nuevo. El mismo disco está tremendo. Sí, sí, sí, está sí, sí. Está buenísimo. Sí, sí. Está buenísimo. Banda, Suena re claro. moderno ¿Viste el guitarrista lo que es? Tuvo un incidente que le fue, por la que le fue mal en su carrera a esa banda que hizo una. una, par, una representación medio nazi de, en, en alguno de sus shows y a partir de ahí ah, sí. no. Ah, no sé. yo no sé si llegaron a hacerlo yo y... creo que llegaron a hacerlo una vez y a partir de eso les fue bastante mal no, bueno, no. Una, una decisión desafortunada no, no sé. pero no, no voy a, a salir de, temas, de abogado teníamos, del teníamos diablo grandes temas, grandes temas. pero ellos tenían una onda eh, que, que jugaban con la cultura de la india sí. Sí, eso es verdad, y es verdad, la cruz esvástica Forma parte de la cultura de la isla. Claro, exacto. sí, sí, sí. Entonces, aquella vez que dijo que su sueño era tocar en un escenario plagado de banderas con cruces esvásticas, y digamos que no es un sueño del todo simpático, pero se puede, tal vez, si uno bueno. le pone onda, entender que se refería a las viejas cruces esvásticas. Bueno, tiene ¿otra banda más? Eh, así que me saquen del alcohol no no no de los recuerdos. de London Sweden. Era como que, claro, de London, nosotros escuchábamos mucho gris Con oh, los 17, 16, en <risa> realidad gustaba palp, meets, un montón, claro. Y, Por... y la música electrónica también. La música electrónica. empezábamos sí, a escuchar empezamos juntos, a escuchar ¿no? ¿no? A lo poco. Sí. Sí. Y la el, el música especial. electrónica uh, es, es amplio, el, sí. el, el, digamos, y, el y espectro. Hay un la... chabón que escuchaba música, eh, era, escu industrial. le gustaba mucho el trance la el industrial. Front two for two, eh. Ah, industrial Línea Dura. Ah, Sabía que ah, le, sí, sí. le gustaba el Electron, no Cabaret volteo, de Code, uh. era, era bastante raro. Eh. difícil dormir siesta claro. en esa casa. Igual algunas cosas me gustan de, de, de esas bandas, eh, qué sé yo, algún, algunos sonidos. Eh, algunas programaciones. Front 242 me gusta. En general, mucho. Front, sí, front 2 42 está buenísimo. Y a partir de eso, digamos, empezaron a. a Empezaron con la idea de formar una banda directamente claro. y, y a sumar integrantes a, a, Amigos O a gente que se acercaba por afinidad de, uh, O no, era, el claro. comentario de Aquel toca el, bien el bajo Aquel toca el instrumento, lo no, que le faltaba no, no, no, Eso, no eso vivo elástico es todo lo contrario a eso Los músicos que, que fu Fueron entrando no, no, no, no empezaron porque iba al conservatorio, porque tocaba la guitarra. ¿Es la famosa banda que, se, que aprendieron a tocar de... adentro? Claro, claro eso Yo es. la primera vez que toqué un bajo así. fue en el primer ensayo. De Él tocaba apenas la guitarra y lo conocí en la facu y el otro bajista se había ido y a la noche fui a la casa y le digo, vos tenés que tocar. Y me dice, no sé tocar. Dale, dale, a <risa> tocar, John, dale. <risa> bueno, <risa> y, ¿Y de esto hace cuántos años ya? ¿Y de esto sí, hace cuatro, cuatro, años. Años. cuatro años? Cuatro años. ¿Y en solo cuatro años estuvo...? Repercusión, la banda. ¿Por qué creen que de repente se empezó a hablar? Si bien no llena estadios, vivo oh, elástico, hola. aún eh, el nombre suena. O sea, Quien está en la movida del rock independiente, por lo menos los escucho mencionar. ¿Por claro. qué? Y a nosotros nos gustan mucho las canciones que, que hacemos y es decir, yo desde el momento que Alejandro me mostró un tema a mí que que la había hecho, me, me pareció genial y no porque fuera mi amigo ni nada y, y lo sentí como algo que me gustaría escuchar fuera de o sea a, aunque sea ajeno a mí esa persona podría escuchar ese tema y, y me compraría un disco de eso yo sentí eso y entonces como eh, nos impulsamos así nos fuimos como ah, esto <risa> auto auto, auto hay, hay, <risa> hay lágrimas <risa> ahí también todo un trabajo de, de toda la gente que, que, que está con nosotros en el sello de, de nuestro Exacto. agente musical y... Y de bandas amigas como que es como que toma una fuerza en conjunto. Sí, sí. sí. sí las eso, bandas es, amigas verdad, nos ayudaron mucho. Nosotros muchísimo, de, la de, que en, eso. dependemos de, de bastante gente. Y la y una una banda de amigos, porque no, no, no todas las bandas, digamos, están conformadas por, por grupos de amigos. Claro. Eh, y hay, esta es una banda de amigos que tiene bandas amigas además. Digamos, claro. Con las que comparte el sello, con las que se las relaciona, con las que se los vincula mucho, o los reyes, el falsete, claro. o los de Champions, eh, de, ¿Cómo surge esa esa amistad? ¿Es previa a la formación de la banda? ¿Se dio en el transcurso de estos años? Sí. No, eso es lo bueno, que empezamos a conocer gente eh, porque empezamos a hacer música, nos empezamos a llevar bien con unos, con otros menos, y los conocimos y empezamos a entablar amistad con otros por, por la música misma. Y después bueno, se abren cosas personales, que está bueno. Y la, la música te va, te va haciendo conocer el mundo, porque está, está buenísimo. Y en el sello, no sé, hacemos reuniones cada tanto. Yo a lo último no fui, por eso tuve varios problemas. Levantes de peso, que está muy bien. Hay que, hay que, el sello hay que... es triple R, RR. no lo mencionamos hasta el momento. Sí. Conviene claro. decirlo, porque es nuevo y está editando cosas nuevas. Realmente. También lo, lo que hizo que, que nos hagamos amigos fue, eh, entre las bandas y demás, fue justamente el sello y una persona que es Bernardo, que como que fue él también contactándonos con otras bandas que a él le gustaban y que a nosotros nos terminaban gustando como que se armó algo, algo bastante bueno eh, en realidad el, el, el, el sábado pasado que tuve la oportunidad de verlo por primera vez eh, me llamó la atención que eh, iba a ver a dos bandas que tenía muchas ganas de ver pero que No sabía que podían llegar a tocar juntas, que eran El Perro Diablo. Eh, ah, ¿fuiste? y fuiste? Sí. Está? Y, bueno. ¿no? y Viva Elástico. Y que en simultáneo había no, otra no, fecha de Los Reyes del Falsete en. No sé. ¿En sí, en, no, en Plasma. No, no, era Faunos. Ah, los 107 Presentaba Faunos. Sí, los 107 Faunos. después vino Gato Alan, no. Claro, y como que ya. Parecía ser un, un, eh, estos núcleos de bandas de amigos que de repente ya se podían hasta dispersar y, sumarse, y que se iban fumando. Hay como una red que se está expandiendo. ¿Están por conquistar algo me ustedes? Me... No, <risa> eso a mí me encantó. No, no, no. Que la... no nos antes era un tocar la otra banda, no. no viene nadie. Y sin no. embargo fue gente y yo quedé recontento por mi parte y la verdad que buenísimo. Bueno, eh, teníamos eh, trajeron una guitarra y vamos a tratar de, de, que, de que toquen. Mientras probamos vamos a escuchar un, una canción, todavía no habíamos decidido muy bien cuál, este... no, yo te voy a decir que esta, La Radio, Viva Elástico, ahora desde el disco en instantes nomás en vivo aquí en el estudio. Dat is Sí. Vive elástico, vive elástico. Una foto de una chica en la tapa es reconocible. Disco editado por Triple R, no por Pop Art. Ya, ya se venderán los muchachos, si les sale bien. Pero por el momento Triple R está sacando cosas interesantes. Y ya que estamos, manden los discos. Yo soy Julián. <risa> Maipú 555. Tengo otro programa también en esta radio. Dirá. Ah, sí, sí, se llama lo que vendrá. Sí. Así que pensé que quiero pasar cosas de Triple R. Fue bastante elegante, ¿no? El mangueo. Sí. ¿no, no se notó? Digno, de, digno de cualquier periodista. Para algo en vivo, no sé, lo que decimos qué, eh... cómo, por qué. Eh... Sí, Primero, ¿estás eh... acostumbrado a tocar con, con una eh, con una guitarra criolla? Sí, lo, lo hago todo el tiempo. ¿Todo, ¿Todo el tiempo? Con la guitarra. Porque sí. es bastante guitarrero, digamos, el sonido. Claro, sí, sí, sí, sí. En, este, en el primer disco se está dando eso y sí. Bueno, entonces siga. Bueno, estaba pensando en hacer una canción nueva que va a ser parte del disco de Stanford. ¿Está bien? Sí, lo consulta con su compañero de banda, todo. Ahí está. Espera que me acomode un toque. sal y fiebre y el televisor corre por las paredes ruido en la imagen algo está mal enchufado mientras pasa el colectivo y cuento los centavos dolor de cabeza agua, sal y fiebre y el televisor corre por las paredes ruido en la imagen algo está mal enchufado oh. Amor, te dije que llego en una hora Llevo un bolso vacío para que lo llenemos Y que será nuestro ese mar Y que será nuestro ese mar Amor, te dije que llego en una hora Llevo un bolso vacío para que lo llenemos Y que será nuestro ese mar Que será nuestro, nuestro ese mal. En wat is er aan de is er aan de hand? Wat is er aan de en una is llevo un bolso vacío para is lo llenemos, y que será is ese mar, y que será is nuestro, nuestro ese mar. Un aplauso, pero la... No, aplausos, por Él dice... Julián decía, siga, siga. Y siga, siga, ¿eh? ¿Qué quiere? Venga, venga, venga. ¡Siga, siga! Ah, ¿otra? Sí, sí. ¿Hace ¿Puedo hacerlo sin...? Sí, puedes hacerlo. ¿Sin guitarra no? Ah, no, sin Así. eso. Bueno, Una del disco. Vos. O sea. que, lo que quieras vos. Viva elástico en vivo en el principio del fin. Aquí, Acústico. Las motos son una revolución Los autos brillan en las autopistas de hoy Mujeres bellas compran bonitos zapatos Polleras, cuadrille, camisas con volados Después de tanto tiempo vas a ver a la muchacha que te gusta tanto Y juntos se deslizarán tomados de la mano Y al caminar verán que todo pasa rápido muy rápido ah, ah, ah. Con todo lo que hay podría construir un barco Que te lleve en silencio O tocar la guitarra y cantar y cantar Con todo lo que hay podría construir un barco O tocar la guitarra y cantar y cantar Las motos son una revolución, los autos brillan en las autopistas de hoy. Mujeres bellas compran bonito zapatos. Bocheras quadriché, camisas como la voor de tanto tiempo vas a ver a la muchacha que te gusta tanto, juntos se deslizarán, tomados en la mano, y al caminar verán que todo pasa rápido, muy rápido. Ah, ah, ah.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 elástico de su disco anunciaste que un próximo, bueno, en toda banda activa hay proyectos de un próximo disco pero sí. eh, ¿cuán cercano, cuán real cuán próximo? ahora, ahora ya estamos eh, los, lo estamos componiendo y ya hay canciones y lo estamos empezando a, a producir en el ensayo y la idea sería que para, para el, por en el verano poder empezar a grabar el, el disco pero con tranquilidad, que, que haya 10 o 11 canciones que, que digamos que nos gustan todas, que no haya canciones de relleno, ponele, que, que, que digamos, bueno, ya mirá, tenemos el disco. Y mientras y tanto, que... fechas casi continuamente, o sea, se los ve rotando seguido, por lo menos menos con, antes de que tocaron en, en el Emergente tocaron, ¿no? Sí. Y hubo una restricción medio idiota ahí de los programadores del MVT. Ah, no, no tocamos en el elemento. Ah, no tocaron porque... No, no tocamos justa... por, por un tema. Eh... Por que no permitían tocar unos mes, claro. un mes antes a los artistas. Sí, bueno, claro, nada. sí, sí. Muy bien ahí la gente de Martín Rea. Este... <risa> Así que, pero mientras tanto, tocando casi todas las semanas en distintos lugares, en, en, en, en donde pinte o pretenden, digamos, bueno tocar en Capital durante mucho tiempo, o tocar eh, por el sur, o tocar en otros lugares, o... No, en el Conurbano buenaerense y o sea, en Capital armamos generalmente una, una fecha en, en, en lo que es el Conurbano y, un, y una o dos fechas en lo que es Capital o viceversa. Ahora, por ejemplo, tocamos el jueves, el jueves que viene en el Tío Bizarro en Bursaco con Banda de Turistas y con, con una fábrica. ya o sea, ¿Tocaron sí. antes con alguna de las dos ¿banda? Con, banda de, eh, con banda de Turistas tocamos una vez. ¿Sí? Sí. Hace mucho tiempo, Hace pero mucho. tocamos sí. una vez. Y, y no, y es también lo que se dé, por ejemplo ahora salió una fecha buenísima en Rosario, pero ya en agosto. La idea, no sé, es poder ir expandiéndonos, que nos conozcan en todos lados, aunque sea dentro del país. Bueno, <ríe> que, que no es porque no es poco, que es bastante. No, muchísimo. <ríe> es bastante, sí. y es bastante grande. Bueno, eh, ¿se anima con una más? Sí, sí. Bueno. El, no sé. el bajón de... Toca el bajón. No, pero es importante. Ah, que... no. el, el, el bajón es nueva también. toco uno del disco. Bueno, el bajón y uno del disco, si quieres. Ah, oh, bueno, ¿Hacemos, sí, dos bajón, por favor. Para cerrar? hacemos dos más. Hacemos dos más. Se arremanga el pantalón y su camisa la acompaña. Es que va a llegar el bajón y sin embargo ya se escapa. De bosque hace pas su canoa, porque los peces la llaman, y el pescador que sonriendo comenta, lo quieta que está el agua. Nunca te importo lo que pasa, sino lo que queda, el calor de la estufa está acá. Sino lo que queda El calor de la espuma está acá Otro amor va a ser La llama el sol Y al sol las olas No lo llaman Es que ya vino ese bajón Y hay mil estrellas Que se bajan Y cada vez que se va Su canoa Es porque los peces La llaman Y un pescador Que sonriendo comenta Lo quieta que está el agua Nunca te importó lo que pasa sino lo que queda el calor Maar ik weet het niet. Het is een beetje een onverwachte reactie. Maar ik weet het niet. Het is een beetje een onverwachte reactie. Maar ik weet het niet. Het Poco agua, tomar un poco de agua, pues tomamos un poco agua, lo dejamos, dejamos tomar un poco de agua para que siga cantando. Y podemos hacer una más? Sí, sí, sí, sí. Genial. Y, ¿Y con cu cuál hacemos? Tocá, lo que vos quieras. ¿Cuál hacemos, pobre? Que lo tienen ahí solo. Que espera, guitarra y vos, ¿no? ¿Qué? Y yo también antes dije no, vamos, podemos hacer uno más, como yo que estoy parado acá, pero bueno. Imágenes de amor, ¿no? a buscarte entonces te encontré y sentí que el mundo entero dejó un lugar vacío que nadie ocupára excepto voz y yo hoy es un día nuevo quiero imaginar con vos Yeah, Champs y de Coblan también, pero bueno, sí. eh, pero, pero hace poco el subsuelo de la patria roquera se levanta desde el sur nuevamente, producirá un 17 de octubre cultural. Aquí lo escucharon primero, primicia del principio al fin, el 17 de octubre cultural. Bueno, Como si el 17 de octubre anterior no hubiera sido no, cultural. No, imagínense, güey. Bueno. Pero bueno, podemos tener una charla extensa, apenas 15 minutos de programa, menos. Y queda mucha información todavía. Y queda mucha información. Ale, Santi, Mateo, muchas gracias por venir. A no, ustedes. Este, de aquí extendemos la invitación a, a la programación de la radio entera este, de la que ya participan. Jueves, entonces, en Tío Bizarro. En el Tío Bizarro, a las 10 de la noche. ¿Tío Bizarro es Bursaco? Sí. ¿Es posible una fecha en capital? vamos, vamos. Piense, piense. Tranquilos, tranquilos, Ay. que nosotros en algún momento lo vamos a recordar. Muchas gracias por venir. ¿eh? A ustedes, por invitarnos. Para salir, para irnos, para despedirnos de la entrevista y de entrar en los últimos 10 minutos de programa, un tema más de bioelástico. ¿Cómo sí. El 1, canción Complexo de Complejo, Siempre me muestro desinteresa cuando vos te acercas me voy. Es porque me gusta así, soy Ik hijo y en de acción de serlo feliz. Si no te amo, Sentirme popular, oké, okay, llámame vos. Si no te llamo, es porque necesito sentirme popular, oké, okay, llámame vos. Necesito sentirme popular Ok, llámame vos Si no te llamo es porque Necesito sentirme popular Últimos minutos del programa. Julián, tenía razón usted, ¿eh? A ver, para que lo tengo por acá. A ver. Nos, nos queda, nos, no sé con quién habla, Romero. ¿eh? No, no sé qué está comerciando. Dijo, eh, para que lo tengo por acá. Pero primero, sí, yo, clarísimo. Sí, pero primero yo le quiero decir a usted, Julián, que tenía razón. ¿En qué? ¿En, eh, en, iban a quedar en cuál de todas las pavadas? Iban, <risa> iban a quedar ¿no? cosas afuera de este programa. Bueno, mejor que sobre y no que falte. Mejor que sobre y no que falte. <risa> que no esté todo adentro. Replaceándolo al, al maestro Sí, sí, sí eh, Yo creo advertir la presencia de una voz Que viene con su buffer incorporado Que no hola, es otra hola. que la de Maximiliano Romero Trabaja tras noche Romero, está por ahí Hola, ¿cómo le va? ¿Empezó el show o sigue la gente esperando, muriéndose de hambre en la calle? No, sin no, que no, sus el... derechos sean contemplados? No, no, no, ya no hay personas en la calle Ahora hay músicos ah, yo, usted ¿Cómo es esto? Sí, sí, la sí, gente algo muy ahí... distinto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 En vivo. No, para que a a River del tres, de eh, de la... Usted él lo que hizo más que nada es prender una mecha, así no, que usted goles, tiene que ser vez. el encargado de apagarla. Le comunico con Hernán Espejo. Eh, Hernán Espejo. Hola. Hernán, el millonario Espejo. Sí, sí, sí, exacto.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 un popurrí ahí. iba a ver a los redondos de chico al zoom es como una historia larga me gusta iba a ver armética eh, toqué seguí tocando metal en breve muchos años a eso iba entonces es como la todo la próxima una... pregunta sí ¿Brede va a grabar algo porque sé que no, se no, mira, tocamos el año pasado yo, yo les conseguí los derechos de los discos armamos un compilado que tenía unos títulos tentativos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 Ya no, no, no, no entiendo bien. Bueno, sean más demostrativos, amantes de compañero Asma. Sí, ah, bueno. Bueno, bueno. Ver, un poco. A ver, si sale, si sale. Tampoco, sí. lo quiero forzar. Hernán, eh, te mandamos un abrazo grande. Bueno, eh, suerte mejor, para ¿verdad? hoy a la noche. Suerte Muy para todo. Muy amable, todos, ahí mañana. les devuelvo a Maxi. Bueno, muchas gracias. Eh. Buenas noches. Maxi. Hola, hola. Hola. Aquí no. Compañero Asma, entonces, a punto de presentarse ahí en Plasma, Piedras 1856.